Si mi ron habla del brillo, ¿dónde está Bundy Mike? Todos los lunes a las diez de la noche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 Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, todos los radioyentes. Eh, comenzamos una nueva edición del programa de, programa de radio La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Écija. Eh, como bien saben, todas estas personas que nos escuchan, pues tenemos un correo electrónico a través del cual pueden hacernos llegar sugerencias, que es fm radio 93.4 arroba hotmail.com y hoy 14 de diciembre de 2009 estamos a punto ya de acabar el año pues está con nosotros como cada lunes Fernando Rivera, coordinador local de Izquierda Unida. Buenas, Buenas noches. Pues, está SEMA en los controles y bueno y José Manuel habitual con tertulio pues eh, no está disponible, no, no podemos contar con su presencia. Así como con la presencia de, de David Deli, que se incorpora, presencia inicial, porque se incorpora dentro de unos, dentro unos minutos, minutos, llega desde, bueno, desde Sevilla, hace un curso y viene con un poquito de retraso, viene por la carretera. Pues eh, ahora mismo mantenemos Fernando y yo un diálogo va oh, aquí. No, ¿eh? Vamos a charlar un poquito. <ríe> eh, eh, es que, Fernando... Hay información calentita, sí. hay información sí, calentita sí. de este fin de semana, este sí. fin de semana ha sido... Movidito, importante, ¿no? así, un fin de sí. importante hay varias cositas si te parece empezamos por la mani de Madrid, de los sindicatos de comisiones y UGT pero bueno, antes de decir también pues, también había actividad en Éxija ¿eh? entonces, uh -huh. entonces decir que que bueno, que ayer en el teatro pues actuó el brujo con una obra, un monólogo una comedia sobre sobre el lazarillo de Tormes sobre la obra, bueno, una obra anónima de De, de la literatura clásica castellana de ¿eh? la vida de Lázaro de Tormes, que se queda bueno se queda huérfano de su padre y, y su madre pues la pone al primer servicio de, de un ciego, después de, de un fraile, después de un hidargo de, de bueno, que presume más de lo que, de lo que es que de lo que, te, que lo que realmente tiene. Y bueno, pues fue una Fue una obra muy interesante, muy graciosa y, y la que con una asistencia importante de, de público, vamos, fueron muchos los exijanos y exijanas que se acercaron al por el teatro para ver al brujo. Sobre todo, yo no he podido ir, lo siento, no, sí. no tenía entrada. Eso parece que se acabó pronto. Bueno, no, había, algunos, había huecos algunos huecos vacíos, ¿eh? pero eh, la... lo cierto es que me dijeron que estaba prácticamente estaba casi todo agotado, digo. Y, y a mí me bueno, que me, me hubiera gustado lo mejor haber ido por recordar las lecturas de sí. Lazarillo de tormes ¿no? de Lazarillo de tormes ¿eh? y bueno, también decir que en Ecija pues eh, se hizo entrega eh, en una ceremonia de, de los premios, en eh, una gala de deporte de, a los premios a los deportistas de ecijano y Ecijana de del año, como cada año y bueno, desde de la 93.4 pues felicitar a los premiados y premiadas Igualmente, sí. hay que felicitarlos que y todos los años se, se hace esta gala y que se ve que hay que promocionar el deporte así y okay. desde aquí pues tenemos que felicitarlo, hay que, esto hay que continuarlo, tiene que seguir esa línea, ¿eh? que lo apoyamos plenamente o sea, sí. Deporte Derecho de, del Pueblo Y bueno, ya sin más preámbulo pues pasamos a comentar la, la manifestación de, de este domingo, día 12, ¿eh? Eh, manifestación convocada por los sindicatos Comisión Obrera y UGT, y en, eh, en la cual pues, pues Fernando estuvo con, con más personas de EFIA, ¿no? ¿Cuántas, cuántas un personas grupo, fueron un, de ese, no Unas 25 personas, por ahí. 25 ahí. Personas, ¿no? Había un, gente de decía que estaba ya allí, uh -huh. o sea que habían habían ido por otros por medios, otro lado, ¿no? y los 25 y eso que fuimos aquí. Y eh, la, la manifestación tenía un lema. La manifestación la convoca UGT y Comisión Obrera. Tenía un lema y es para que no se aprovechen de la crisis. Nosotros uh -huh. desde Izquierda Unida nos gusta más el lema de que hay que salir por la izquierda uh -huh. de esta crisis, más que que no se aprovechen de la crisis. O de aprovecharse al final siempre se aprovechan. No ¿cómo, sé eh, cómo se la apaña siempre el el que tiene el resorte económico que, que al final sale siempre ganando haya crisis o vaya la cosa bien. Lo cierto es que que allí no sé las cifras, las cifras creo que daban, ¿cuánto? 11.000 o 20.000 personas, que no, no me acuerdo muy bien las cifras. No, más, más, más. Es que era inmenso, o sea, era. era una marea de gente, eso era increíble. Yo es la primera pues... que voy que, que hay tanta gente, uh -huh. yo la primera vez que, que veo tanta gente junta De hecho, ocupamos la La calle que va desde, creo que es la Gran Vía hasta hasta la Puerta de Alcalá, la ocupamos totalmente y uh -huh. prácticamente nos quedamos bloqueados, prácticamente. Andamos 50 metros, 100 metros hacia adelante y ya no se pudo mover nadie. Sí, sí. o sea que... 15.000 personas, hubo Fernando, la de Izquierda Unidad, en Sevilla, eh, tuvo, a nivel andaluz. Tuvo que haber 50.000 personas. 50 o... tuvo que haber, yo no sé cuántos caben uh -huh. en la calle esa, uh -huh. pero um, estaba la calle totalmente uh -huh. atrancada, no se podía mover nadie. ¿no? Sí, sí. Y normalmente suele andar un poco con las pancartas, no se ve las pancartas moverse, si y ahí las pancartas estaban aplastadas, vamos. Las pancartas. Vía la Federación de, de la Construcción, que es la que yo iba, uh -huh. y veía y, y como que y te iban empujando y no, no había forma de, de controlar, sí, porque sí. otras veces pues, te queda un espacio entre la gente y la pancarta y, y quedan ciertos huecos, pero sí, que van. Sí. Y Además, y... la construcción ha sido el sector más perjudicado por la crisis, Sí. ¿no? sí. Creo que ha habido bastante movilización. Vamos, ¿eh? Era el que más había crecido en estos años de especulación y el que se ha venido abajo con Y vamos, los, los discursos que dio que dieron tanto Tocho como eh, Cándido Méndez. ¿no? Y dieron unos discursos, quizás más, el más fuerte fue el de Cándido Méndez. Eh, Tocho fue más conciliador de, de buscar una solución en la que todos participemos y tal, pero vamos... En, en conjunto, la, la idea de eh, lo que se puede extraer de los discursos que mantuvieron durante eh, la charla que se da al final, eh, pues la idea fue el que hay que buscar las soluciones eh, conjuntamente. Somos todos españoles y todos tenemos un problema, y como todos tenemos un problema, todos tenemos que resolverlo. Lo que no hay que dejar ocasión a que... Al, uno de, de uno de ellos salga más beneficiado que otro o sea aquí nos tenemos que beneficiar a todos la sociedad en conjunto y no, no permitir por ningún concepto de que se abaraten despidos ni se hagan cosas de esas ¿no? sí. hay uno eh, en esta manifestación comisión y UGT llevaba eh, los 12 motivos importantes que, que hacen que ellos eh, se lancen a, a movilizar toda su su gente, pero tengamos en cuenta que no estamos ante una manifestación normal. No es una manifestación a la que se llama toda la gente a que vaya, sino que es una manifestación en cierto modo más de cuadros sindicales que de, y contó y con eso yo allí he visto demasiada gente. Uh -huh. eh, el, uno de los primeros de los doce motivos que plantean los sindicatos para esta manifestación uno es la eh, desbloquear la negociación colectiva de este año 2009 eh, y dar cumplimiento a los pactado y ¿no? la recuperación del diálogo social que es uno de los, de los puntos ¿no? okay. eh, otro punto es negociar con las organizaciones empresariales un acuerdo plurianual que aborde la política salarial el excedente y los beneficios empresariales y el empleo con la finalidad de erradicar la temporalidad injustificada fomentando el mantenimiento y la recuperación del empleo eh, un tercer punto es consolidar y mejorar la protección por desempleo y reorientar la actuación de los servicios públicos de empleo y potenciar las políticas activas de empleo, claro un cuarto punto es reconsiderar el conjunto del sistema fiscal español para hacerlo más equitativo progresivo y suficiente para financiar las políticas que necesitamos el quinto punto de, de estos 12 puntos que que motivan la movilización, es acometer nuevos programas de inversión pública en infraestructura y transporte. Hay un, un sexto punto, que es acelerar la construcción de centros educativos y sanitarios, que, que adelanto de que Izquierda unidad dentro de los presupuestos de la Junta de Andalucía, ya, ya ha solicitado para que nuestros diputados hagan hagan acopio de este, de este punto que piden los sindicatos, ¿eh? este sexto punto, que es acelerar la construcción del Centro Educativo, Sanitario y Público, que Izquierda Unida está pidiendo que se acelere el hospital, la construcción de este hospital, y que se haga la, la el, el Centro, centro de, de Educación Primaria en la Carrachela, que lo, lo ha pedido para pa que nuestros diputados... en ...en el Parlamento Andaluz, ahora en, los, en la Organización de los Presupuestos... ...pues hagan presión para que en ese venga ese centro de enseñanza. Un séptimo punto que, que piden en, en, de lo, lo que hemos dicho de la motivación de la manifestación... ...es desarrollar la ampliación de la Ley de Dependencia. O sea, pedimos que se amplíe eso para otros supuestos más de los que ahora hay... El octavo punto es revisar el funcionamiento del sistema financiero y garantizar que fluya el crédito a familia y pyme. Incrementar la línea de crédito del ICO. El noveno es cambiar el patrón de crecimiento, avanzar hacia una base industrial sólida y dar prioridad a las inversiones en I más D más I. El décimo, crear un marco regulador ...de la política energética para asegurar la suficiencia, el ahorro y la sostenibilidad. El onceavo motivo es mejorar el sistema educativo... ...y especialmente la formación profesional, que es hasta ahora la cenicienta de la educación en España. El doce punto, reforzar la protección social, fortalecer el sistema público de pensiones... ...la integración de los regímenes especiales en el general de la seguridad social régimen especial agrario, o sea, el REAS, el régimen especial de empleado del hogar y régimen especial de empleado del hogar. Esos son los 12 motivos por los que nos llevaron el 12, del 12 a las 12. Sí, sí, por 12 motivos. Eh, bueno, así que Izquierda Unida pues, eh, ha jugado un papel importante, como, bueno, como bien ya manifestó su coordinador general Cayolara, que estaba... Y en el momento que los sindicatos pues convocaran huelgas o movilizaciones, pues que iba la organización, la Federación de Izquierda Unida, iba a estar en la primera línea del frente, ¿no? Convocando a sus militantes y haciendo trabajo en barrios y en, y en municipios. En el, en el discurso que, tanto... que, que dieron los dos, eh, Tocho dijo que no, no existían las condiciones objetivas... Uh -huh para que se diera una huelga general cuando, habiendo poco trabajo, afectaría mucho a mucha gente, entonces él pensaba de que no, no era objetivo el plantear la huelga general todavía, sin embargo uh -huh. Cándido Méndez decía que si hay que hacerla se haría, uh -huh. o sea amenazaba con la posibilidad de que si se, se si hubiera que hacerla se haría pero yo sí, creo sí. Que, que aunque Cándido Méndez es más radical en, en, el, en el discurso, en el discurso Luego, en la realidad, en la, no demuestran en la que práctica, En la práctica en, no suelen. En La UGT, bueno, sindicato, más bien eso eso Está un eh, poquito más pegado eh, a, a la rama socialista y no creo que se vayan eh. a tirar piedras en su tejado. ¿no? Bueno, yo decido que desde, desde mi punto de vista, por lo menos, pues eh, saludo la convocatoria de los sindicatos. la Bueno, como bien ha dicho Fernando, la movilización pues, ha aglutinado a una... Gran parte de trabajadores y trabajadoras. Decir, por otro lado, también que la manifestación llega tarde, y llega tarde porque después de los miles de despidos, ¿no? de la pasividad del gobierno del PSOE, de, del rescate de la banca y de las provocaciones de, de la patronal. Es pues, una, ¿no? sí, sí, ¿no? eh. una opinión tuya, ¿no? Sí, esta eh... manifestación llega tarde. Es una opinión tuya. Sí. empezamos. Y que, bueno, la movilización, la, la manifestación no debe ser un punto infinal, sino que debe ser un punto de, de salida hacia la, la convocatoria de una huelga general contra los, contra los poderosos, ¿no? Es decir, esta manifestación, como bien ha dicho Fernando, fue el día, 12 a las 12 de, de, el día 12 del mes 12, a las 12 de la mañana por 12 motivos, también podía haber sido el día 6 eh, del mes 6 a las 6 de la tarde, que era sábado también y podía haber llegado antes. Eh, no obstante, decir que que bueno que la manifestación pues ya es una piedra de toco, un aviso al Gobierno y a la patrona de que los trabajadores pues están unidos y, y no van a permitir más recortes en sus derechos, ¿no? Y esperemos que sea el punto de, de salida. Sí, el el eh... punto en común de los discursos que hubo, porque también habló el presidente de la interna... eh, intersindical eh, que es creo que aglutina, no sé cuánto, no me acuerdo la cifra, pero son varios millones de, de afiliados. ¿eh? Cuentan tanto UGT con comisiones, pero también en todo el mundo. ¿eh? Y también hablo, también hablo, y prácticamente coinciden todo en el, en el discurso ese, ¿eh? uh -huh. también en eso que de, de, de que lo, no se den recortes sociales a los trabajadores porque sería empeorar la crisis, porque si, si consigues, Eh, recortar derechos o sea recortarle ingresos a los trabajadores tampoco le va a ayudar a que las la, la personas compren y sin sabéis que el sistema no funciona si no hay ventas por lo que es una contradicción el pedir que se recorten derechos laborales cuando eso perjudica al conjunto de la sociedad ¿no? Bueno decir que está David que está incorporado al programa también Hola Salvador, qué tal, buenas noches y que bueno que participa a partir de ahora también eh, en la tertulia Sí, no, venía escuchando eh, en la radio sí. del, del coche y bueno yo al igual que Miguel Ángel eh, pues esta convocatoria eh, que desde mi punto de vista personal creo que es una convocatoria que se ha hecho no se ha hecho el llamamiento con una contundencia Eh, una contundencia de masiva, se ha hecho un llamamiento, pero no se ha, en este caso, las fuerzas sindicales que convocaban no se han, eh, en, este, en esta convocatoria no se han mojado lo suficiente para que la convocatoria, del pasado sábado en Madrid fuera una convocatoria con mayor presencia. Estamos hablando de. en España hay casi cuatro millones y medio de parados. Entonces, bueno, por un lado, eh, la convocatoria no se ha hecho. no se le ha puesto toda. Eh, todo el énfasis eh, de mi, mi modesta opinión. ¿no? Y luego no, llega tarde porque, bueno, eh, tú has dicho. Esos 12 motivos o esas 12 propuestas, pero yo creo que había motivos suficientes para que, desde cuando ya se conocía el desastre en el que estamos actualmente, en el desastre, es decir, en el momento que comenzaron a que, la, a, a que las expectativas, tanto económicas como eh, las expectativas de empleo, de creación de empleo, <coughs> empezaron a desquebrajarse, pues era motivo suficiente para haber convocado, no una, una manifestación, sino una huelga general. Una huelga general para evitar y para que en su momento, porque ahora, ¿qué toque se le da al gobierno? Cuando hay cuatro millones y medio de parados, cuando hay un buen número de autónomos que han tenido que pegarse rojasos, comercio, sí, cuando hay, cuando la, hay, cuando la pequeña y mediana empresa... ...pues está sufriendo más que la, evidentemente las grandes empresas, las multinacionales, que lo que han hecho es, las multinacionales las grandes empresas lo que han hecho es, pues en este caso, despedir a, eh, de a trabajadores para que los beneficios, los datos de los beneficios de sus accionistas, pues fueran eh, no fueran mm, desastrosos a la hora de repartir los dividendos y demás. Total, que desde mi punto de vista creo que llega tarde. No se ha realizado con la eh, contundencia, con un llamamiento a la movilización de todos los trabajadores no, no, y trabajadoras no ha sido, No ha sido unitaria, hecha intencionadamente, ¿no? no se ha hecho masiva. Y luego eh, se ha buscado una excusa en este caso, sobre todo la, la convocatoria eh, ha ido sobre todo por el, el, la cuestión del diálogo social, por la Pero bueno, no se ha ido, no se ha tenido en cuenta o no se ha criticado el modelo económico en el cual participa el Partido Socialista. O sea, del cual es culpable y responsable también el Partido Socialista porque es un modelo, como ya hemos dicho aquí muchas veces en anteriores programas, el modelo económico este tiene gran parte de culpa de lo que está sucediendo. Por lo tanto, eh, se ha buscado pues ese desencuentro con la patronal, ...para que esta manifestación no fuera contra el Gobierno... ¿Eh? ...y prácticamente se ha puesto el énfasis... ...a lo que es el diálogo social... ...nos ha llegado a un acuerdo... ...pero yo he echado falta... ...a las grandes eh, centrales sindicales... ...tanto Comisión Europea como UGT... ...que a lo que está pidiendo... Eh, ...la base social de izquierda, la clase trabajadora... ...que este modelo no es el modelo... ...que pueda permitir... ...que España y, bueno, y otros países... Eh, pues puedan salir de, de esta situación económica y desastrosa en la que nos encontramos. De hecho, se dice, se está diciendo que tardaremos muchísimos años en recuperarnos, en la creación de empleo, porque eh, para crear cuatro millones de empleos en España hace falta un cambio de rumbo importante. ¿Y qué pasa, qué pasa con los trabajadores que se están acabando, se está acabando el desempleo? ¿Durante cuánto tiempo el gobierno va a estar eh, poniendo encima de la mesa los planes E eh, o los planes y esto como se llame? Porque eh, en realidad prácticamente no se ha visto que este tipo de planes pues hayan suscitado un cambio importante de la economía. Lo que ha hecho es una limosnilla. Uh -huh. Luego, por ejemplo, la por ejemplo de... en esa manifestación, yo he hecho en falta que se, se criticara el gobierno Por en este caso, los dinos que se le, dieron, se le dio a la banca. Yo no estuve en la manifestación, pero. La, la gente sí si, si tenía dentro de las consignas que se estaban diciendo allí, que lo que se gritaba, sí. con las megafonías que se llevaban así cada colectivo, sí <coughs> si se, se hacían alusión a, a que el problema tenía que solucionar el gobierno. Y luego otra cosa. Eh, ¿Para cuándo? ¿Se va a seguir movilizando a la clase trabajadora? Eh, ¿Los sindicatos? ¿Van a estar impasibles a que, en este caso, el Gobierno pues siga dando dinero a la banca? No lo sé si se va a seguir convocando movilizaciones después de... Eh, Ellos han dicho pasen. que es el punto de partida, o sea, que han empezado ahora, tarde, como dices tú, quizás. Pero yo me da me da de que están haciendo lo que pueden hacer, más que de lo que sí, quisieran bueno, hacer. Seguramente, que... seguramente querrían como sí, sí, ven la situación que está difícil, pero también no quieren echar más leña al fuego de la que sí, también están está buscando. cerrados. Si son los sindicatos los que nos convocan yeah. o son los trabajadores luego los que nos no no movilizan. ¿Eh? Sí. Si sí. se hubiera hecho una, una llamamiento, está claro una convocatoria contundente, en Madrid el próximo, el, el sábado pasado hubiera habido perfectamente un millón de personas. ¿Por sí, qué? Sin eh. Porque hay cuatro millones de parados. Entonces, sí, yo bien. creo que la clase trabajadora está esperando esa convocatoria masiva, ¿no? que yo creo que la convocatoria masiva, para que se le dé una respuesta estatal contundente por parte de la clase trabajadora, es una huelga general. Uh -huh. O sea, esa es, eso, esa eso, es la convocatoria. Eso, cuando, yo entré a Madrid, cuando yo entré a Madrid, la COPE, lo primero uh -huh. que hizo es llamarnos payasos a todos lo primero que hizo nada más yo cuando me bajé del de, de eso me coí me puse la, el aparatito y puse a escucharme bueno, el, la eso el, y lo primero visto? que dijo la, lo, lo que se escuchó en la COPE, que éramos unos payasos ¿Hemos ¿no? y visto, una payasada que no sé ah, qué no, digo ahí. es que hemos visto eh, que date cuenta que la derecha sí, está pidiendo sí, eso claro. que tú estás pidiendo la ¿eh? no la derecha está pidiendo una huelga general pero bueno no, no una yo... huelga general no una manifestación De de reviente, que reviente la de Madrid. Sí, pero yo no pero estoy no, hablando de es eso. Yo no me alío no Eso la que tú estás diciendo, sí. lo estaba diciendo también. Yo no me alío con las tesis no, la derecha. Pero vamos a ver, son que son coincidentes porque ahora mismo están pidiendo el Guatepeo. El o sea, están hmm. pidiendo echar al zapatero. La derecha está sí. diciendo, oiga, trabajadores, luchen, peleen, hagan. Sí, por eso hay que decir. Es, que el lema de la manifestación entonces, es contra este sistema político, ¿El sistema que, político que es, el que eh, está provocando es responsable esto? tanto aquellos la derecha como los del gobierno, dominados. del Partido Socialista, como eh, pues tanto el Partido Popular, que continúa... o, sea, o sea, el, no, el Partido Popular no yo, propone otro modelo, me propone me otro pegué, modelo. Me pegué dos do, de hecho Al salir por la mañana de Sevilla, la primera tirada, no sé qué radio era, que íbamos de excursión. Que ya van los de comisiones UGT de excursión para Madrid. O Esa es la primera tirada, vamos. Yo de mañana digo, joder, macho, qué radio he puesto yo aquí. Mm -hmm. Y cuando llego a Madrid, coloco la cope y a machacarnos. Es bueno, que esto me... es... Porque, no, porque eso que tú dices, porque no me he hecho una convocatoria masiva de millones y millones de personas. En que podría, caso... podría hacerse. Tienen capacidad suficiente para poder haber llenado Madrid y haber provocado un colazo allí el tráfico y en todo. Mm -hmm. Pero digamos que... Cierta eh, eh, capacidad de convocatoria también te da cierta responsabilidad sobre tus actos. Entonces, digamos que los sindicatos tienen mm, ciertas. Eh, comprende la situación, ¿no? Tú ponte en el lugar de ese Tocho y, y, el, y el Cándido Méndez a la hora de convocar. Ellos no saben pongo, que tienen bastante capacidad yo no de convocatoria. Y tienen que decidir qué ni es. Ni de Cándido Méndez, yo me pongo en el lugar de los cuatro millones y medio de parados, que es lo que. Pero. Pero tú, tú has pensado que sí, que en cuatro millones de parados, vale. Y ahora cogemos y ponemos una convocatoria e inundamos Madrid de gente que posiblemente lo, a, hasta 2 millones podían llegar. Pero es que tú te imaginas dos millones de personas intentando manifestarse en Madrid si han sido los que hemos ido. Y a mí me han aplastado prácticamente bueno, se en trata, el centro. Se trata de colapsar con la movilización. O sea, de darle un. Pero bueno, sí, que es una cuestión y de... Formas, ¿contra quién? Es casi, opinión. Casi ¿La hacer... Guardia General contra quién? Contra a los poderosos, ¿vale? No, contra, contra, los poderosos. contra el sistema político. ¿Quiénes son los poderosos? Actual. Los que controlan el sistema, el sistema político económico. y los que es mantienen claro. el modelo político eh. actual. O la y, banca esta que, y que ha ganado, que, y que sigue ganando. La banca son los poderosos que toman decisiones que afectan a la vida de los las ciudadanos. Multinacionales, que no es... que las multinacionales. Las multinacionales. La patronada con Díaz Ferrán a la, la cabeza. Bloqueando toda cara. la negociación colectiva, ha eh, ¿Eh? río revuelto, gracias de pescadores. Díaz Ferrán, las declaraciones que las tengo de actuales no es el momento para manifestaciones. Mm. Y las declaraciones de Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios, están desenfocado el objetivo de la manifestación. Los empresarios son quienes crean empleo y riqueza. ¿vale? Es otro mito no, del sistema la capitalista. El empresario es el que crea riqueza y empleo. Y el empresario cuando hablamos aquí no nos referimos al pequeño y mediano pro, propietario, empresario que, que al final pues ha absorbido por el gran capital eh, o será absorbido dentro de unos años con el desarrollo del sistema capitalista cuando nos referimos a la patronal, nos referimos a aquellos que explotan a los trabajadores, que precarizan la vida diaria de los trabajadores, que especulan con la vivienda, que trafican con las armas y que, que bueno, que mantienen un sistema político que que les permite a ellos gozar de privilegios a costa de el sufrimiento y el aborregamiento de la inmensa mayoría de la, de la población. Y contra ese grupo de poder que existe dentro del capitalismo y que con la globalización cada vez son menos los que toman más decisiones, que afectan a más personas, pues contra ese grupo de de poderosos son los que debéis y la huelga general. La huelga general no va, pasa a Zapatero y no, que no entra a Rajoy. La huelga <coughs> general tiene que ir para la concienciación de los trabajadores y para que sirva de freno a los abusos hacia los trabajadores y trabajadoras y puesto a echar pues seamos a los dos, porque... Eh... No, porque son partidarios y seguidores de un mismo modelo, uh -huh. de un mismo modelo económico, que es el desastre del desastre. Uh -huh. No tiene otra razón de ser. Ahora lo que, lo que convendría es de ir mirando a ver la, la forma de que, yo, vamos, yo, yo lo tengo bien claro, aquí como no se hagan obras, esto aquí, en otras cosas es que yo no veo, es que no veo, que ¿dónde está la industria? Es que no la veo. Vamos a hacer obras, aunque sea de carretera o lo que sea, vamos a hacer algo. Lo que no, lo que no es normal es que, que haya tanta gente parada que, y que estemos todavía dándole vuelta vueltas. Habría que hacer alguna, algunos pisos, había que... Pero es que ya, no, ya está pasando el tiempo, de es que se te va, ya estamos en el año que viene. El año que viene ya han dicho que está peor. Pues ya tenían que estar aquí las propuestas de soluciones mmm, de paso para ir cambiando el modelo económico. Pero oiga, entre que aquí hay que comer y que ah. consumir, ¿eh? que todo el mundo tiene que ir luego al super a comprar. ¿eh? Vale. Bueno, si os parece, cambiamos de tema. Pues me gustaría tocar más temas. ¿eh? Sí, tenemos, vale, vale. Cambiamos de, de tercio, ¿vale? Y dejamos, cerramos el tema de la movilización sindical. Y pasamos, bueno, si os parece a, a Minetus Haida, ¿no? Por la bueno, por la situación en la, en la que se encuentra, ¿no? De 29 días de, de huelga de hambre. Y ¿eh? por el... Eh, ...por el atropello que, que sufre el pueblo saharaui... ...por parte de, de las autoridades marroquíes... ¿no? ...que a la postre pues, ocuparon el, el territorio del Sáhara Occidental... ...y hicieron que la mayoría de su población... ...pues tuviera que huir de las bombas... ¿eh? ...y refugiarse en los campamentos en el desierto... ...en la madre argelina que es... ...de la zona más inhóspita del mundo... ...y otra parte que se quedó en su interior... ...como la Aminetu Haida y su familia pues sufren diariamente la represión por parte de las autoridades marroquíes. A esta mujer no la han dejado entrar en su país cuando venía de recoger un premio internacional de prestigio en los Estados Unidos por ser una activista pacífica y no la dejaron entrar eh, a, vivir, a, a no le dejaron volver con su familia y con los suyos eh, porque la nacionalidad pues eh, había puesto saharaui eh, y el gobierno el rey de Marruecos pues en eh, su discurso, pues dice que, que es patriota es con el gobierno se está en contra y, y la dictadura feudal que mantiene este rey, eh, pues... Bueno, ahora se le está diciendo que es títere del frente a Polizario. <risa> o sea Polisario. Sí, bueno, ese discurso lleva más Marruecos discurso... ¿no? y que son aliados de Argelia, no es un pueblo uh... que ha sido expulsado, que es rico en recursos naturales y que por Por ese motivo precisamente, ¿eh? porque donde no hay riqueza no hay imperialismo y por ese motivo precisamente es por, por el que Marruecos ocupa ese territorio y empresas españolas y norteamericanas y francesas pues se llevan. Estamos parte viendo de, como algunos, de la tarta. Sí, David, algunos grupos mediáticos con intereses en marruecos españoles uh -huh. eh, afines al Partido Socialista pues le están dando cobertura a... a este caso al gobierno de Marruecos y bueno lo que pasa es que bueno las declaraciones del gobierno de Marruecos son de Ajá. risa no porque cuando se le cuando hablan pues eh, prácticamente no tiene credibilidad ninguna ¿no? eh, ahora eh, lo que dicen es lo que comenté yo antes que esta señora eh, pues parece según Marruecos eh, está al servicio de, del Frente Polisario y tal y que bueno está siendo manejada y tal bueno aquí hay una cosa <coughs> que hay que recordar Que, bueno, esta señora, Aminetu, pues lleva muchísimo tiempo, de hecho, iba a, a Estados Unidos, o bueno, regresaba de Estados Unidos de recoger un premio, ¿no?, uh -huh. por su por la lucha de, de, de libertad, ¿no?, del pueblo pues sí, saharaui, de por los derechos de su pueblo. No olvidemos que, es el, que el pueblo saharaui, pues una parte de, de ese pueblo vive... En los campamentos de refugiados en Tindú... ...es decir, en, en Argelia... ...y bueno, allí podemos comentar... ...que es parte de, de, de los... ...del pueblo y ...hemos visto aquí en, en verano, ¿no?... ...a chiquillos, ¿no?... ...que nos visitan todos los años... ...en esa fecha, en junio y julio agosto... ...normalmente, pues... ...a través de programas, ¿no?... ...Vacaciones en paz... Eh, ...en colaboración, pues... ...con diferentes organizaciones, sobre todo... Eh, este tipo de, de programas lo, lo, lo organizan las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui no olvidemos también que en, en Marruecos pues por ejemplo en, en Ayú, ¿no? pues es un territorio que es ocup está ocupado por Marruecos o sea que es territorio del Sáhara Occidental mm. que pertenece al pueblo saharaui pero que en su día fue ocupado Era territorio por. Eh, en 1975, fue. Sí, a través de la. Marcha Verde. O sea, que a nadie. Es que ya he oído por ahí, bueno, mucha gente, y, y sobre todo, sobre todo porque están viendo las noticias un poco tergiversadas, las noticias tergiversadas, que, bueno, pues evidentemente, eh, las noticias, estas, pues, están prácticamente. Eh, están digamos que están siendo recogidas por aquellos medios de comunicación afines al Partido Socialista y que, bueno, como sabéis, todo el mundo, el Partido Socialista siempre ha dado la espalda al pueblo Saharaui. O sea, eso no es nuevo. Uh -huh. ¿no es? Eso no es porque, bueno, porque aquí en Andalucía, por ejemplo, eh, con eso de los acuerdos pesqueros, tema de la agricultura y demás, pues siempre los intereses empresariales y demás... ...siempre ha habido muy buenas relaciones con Marruecos... ...y siempre el tema saharaui... ...pues ha estado completamente olvidado... ...salvo por la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas... ...es decir, por un lado... ...las instituciones que nos gobiernan... ...que son las que los ciudadanos ponen... ...para en este caso... Eh, ...obedecer, ¿no?... Eh, por pues las cuestiones... ...que en este caso los ciudadanos... ...se supone que se deben de realizar... ...y por otro lado hasta los ciudadanos... ...que la mayoría pues saben perfectamente cuál es la causa del pueblo saharaui, de dónde viene el pueblo saharaui, ¿no? de dónde viene, por ejemplo, la lucha de, de Aminetu, ¿no? Y, en este caso, como he dicho anteriormente, pues las instituciones, sobre todo las instituciones allí donde gobierna el Partido Socialista, que da la espalda a los ciudadanos, a estas reivindicaciones que hay en España que no tienen nada que ver con, en este caso, la lo que bueno lo que está realizando el Partido Socialista que prácticamente da la espalda a este pueblo y a, en este caso también a prácticamente a los ciudadanos que están apoyando de una manera u otra o, a, o vienen apoyando desde hace muchísimo tiempo pues que el pueblo saharaui sea un pueblo independiente que vuelva a recuperar su territorio estamos hablando de recuperar su territorio que fue ocupado en su día y que bueno eh, por Marruecos y que eh, se supone que desde la responsabilidad ...que tenemos que tener, la obligación que tenemos que tener... ...de saber que, bueno, eh, fue en su día un territorio... ...que España prácticamente dio la, la espalda, ¿no? las instituciones, desde el franquismo... ...pues después las instituciones democráticas... un pueblo que prácticamente se olvidó... ...no a raíz ya de que, bueno, durante... ...pues los años 79, 80 ya empezaron a venir... ...los chiquillos, los niños saharaui y demás... ...ya el tema un poco se empezó otra vez nuevamente a emprender por parte de las organizaciones de apoyo al pueblo saharaui, la de amistad con el pueblo saharaui, pero siempre teniendo en cuenta que las instituciones siempre han, han, han dado a la espalda ¿no? Bueno, decir David también que parece que la decisión final ¿no? sobre la vida de Aminetu pues la va a tener el rey de Marruecos ¿no? el rey Mohamed VI, ¿no? que según la revista Forbes pues es eh, eh, lo que Lo sitúa en el octavo lugar entre los monarcas más ricos del mundo y según la Wikipedia, lo puede ver todo el mundo por internet, pues Mohamed y su familia tienen importantes intereses comerciales en el sector minero, la alimentación, la venta por menor y los servicios financieros, ¿no? Por otra parte, el presupuesto operativo diario de la Casa Real Marroquí, pues, es astronómico, ¿no? Más pasa también lo, un tanto parecido con el de la Casa Real Española, ¿no? Sí, una tiene las cuentas justificadas... Y se coge sí, todo, todo el dinero de, del erario público que considera oportuno, ¿no? Pero al margen de esta gran fortuna del rey, hay que decir también que Marruecos, ¿no? y como James está a la cabeza, eh, ha firmado tratados internacionales que son vinculantes, ¿no? Y que en estos momentos pues lo está incumpliendo, porque está incumpliendo los derechos eh, internacionales ¿no? que tiene una persona. De volver con su familia y de volver a su, a su casa, lugar de residencia. A su casa. A su lugar, ¿no? sí, frente, tanto, a eso, frente a eso que hace la por institución Por tanto, y... la reacción del PSOE ante y, no, eso y dejado, no la reacción del PSOE ante esta situación, pues vosotros ¿no? Por, y de fíjate una vez, pues, fíjate el, el titular de. Hay que enfrentarse a, fíjate a el, el, el titular de, de Nueva Tribuna. España y Estados Unidos trabajan juntos para que a Minato de y Edad deje la huelga de hambre. En vez de decir, sí. España y Estados Unidos trabajan para que se vaya a su casa. Sí, sí, se, de que, sí se trata. Que, o sea, que prácticamente entonces, es lo que le han negado el gobierno claro. de España. Le han negado en el aeropuerto de la Ion. Le han negado Hombre, la una, posibilidad de quedarse allí. Es una vergüenza. O sea, de, es de sí, también los interesa que es, bueno, que el 22 de junio del año 2000 a mohamed Festo la Universidad George Washington lo nombró doctor honoris causa. Por su labor de fomento de la democracia en Marruecos. Está demostrando. Pues sí. ya tenía que ser la cosa mal, ¿eh? Ya tenía ¿Eh? que estar mal. ¿eh? Bueno, estos son los premios como el Nobel de la Paz que le han dado abajo, sin hacer nada. Y lo único que eh, ha hecho es mandar más tropas que... a Afganistán. Sí, sí. ¿eh? Bueno, y... y además ha justificado un golpe el golpe de, de la Tur violencia y... en cuanto le han dado el premio. ¿no? Sí. ¿eh? ¿No? Y no, si hay que. Para, para defender la y... paz. Y legit legitimar el golpe de Estado que han dado en, en Honduras. Honduras, ¿no? Este, eh, bueno, pues decir que a Amineto Jaira también ha pasado cuatro años desaparecida ¿eh? en un campo de detención secreto donde sufrió todo tipo de tortura, amenazas de violación, La eh, estrochó, ¿Eh? ¿Vale? amordazaron, la golpearon, la sometieron. Eh, por lo tanto, una mujer que, bueno, que lleva bueno, muchos años... De la años tortura la y de la represión, mucha, represión que, sabe mucho, bien. Que es valiente y que, bueno, estaba está dando una lección a, a estos lacayos de... De los intereses Pero de... La primera tirada ha sido, cuando ha llegado a la Jun la han cogido y la han tenido 13 horas, metían un interrogatorio con flashes, con luces, cuando tiene el problema que tiene de la vista, que está operada de la vista, uh -huh. que eso le hace daño en los ojos. La han tenido machacándola. Uh -huh. Y cuando ha terminado, le han quitado los móviles y la han mandado en el avión otra vez de vuelta para Canarias. Uh -huh. Los mismos marroquíes uh -huh. Y le la, han y la dicho, hombre, yo me quiero quedar aquí. Y dice, bueno, devolverme los móviles. no Y le, y le, y le dicen Que, que los móviles no, a ti no te va a hacer falta. Tú, o sea, tú, tú cuando te vayas a España vas a estar mal. Mientras la, la echaban literalmente de, de el, del aeropuerto estaban vejando y diciéndole, insultándola un montón de veces. La sí, reacción. Por último, David, lo que me gustaría me añadir es que se está hablando que la, la solución no debe ser una llamada entre dos reyes, dos tiranos sentados en un sillón con poder divino. ¿eh? Por eso es la monarquía de origen divino, poder de origen divino. Eh, que solucionen el problema, ¿no? Además dos amigos que tienen negocios y que mm. y están, ¿no? Lo sí, que nosotros exigimos claro, esta ah, semana a Marbella. Somos, ¿no? lo, que exig lo que exigimos <risa> nosotros <risa> es que se haga justicia, ¿no? Y que se haga justicia <coughs> y que no se vuelva a los tiempos de los antiguos emperadores romanos ¿no? donde eh, el emperador levantaba o oh, bajaba bardeo con lo cual sentenciaba a sus cojo. Veo, yo veo eh, una falta una falta de, de ética de moral porque si Aminato ha ido a, y a recoger un premio a Estados Unidos al Senado de los Estados Unidos ¿eh? que se lo han dado en el Senado de Estados Unidos los el premio de derechos humanos pues lo mínimo que puede hacer el gobierno de Obama lo mínimo que puede hacer es interceder y no decir no, vamos a intentar solucionar que no se muera de hambre vamos, no me fastidies hombre, yo te digo una cosa es que tan o sea, tanto miedo se le tiene a la monarquía marroquí no es por miedo, es simplemente sí, el chantaje. Son asesores, que se un chantaje la... que tienen montado hay, ahí, hay, y... hay negocio, hay negocio, y aparte, bueno, mm. está el chantaje de que Marruecos pues, hace la vista gorda frente al terrorismo de Al-Qaeda y los, y los islamistas, que manda millones de hambrientos a cruzar la frontera para acá. Y a, que, un país, o sea, a un que país, no que, bueno, que. que con su... eh, ya el chantaje de un tirano, ¿no? De... Un país que, por ejemplo, eh, cuando le apetece cuando tiene algún problema, mm. o sea, cuando tiene algo que negocia, rápidamente lo que hace es intensificar que haya más inmigración. Mm. Paso, paso a, a todo el inmigrantes sí. para acá, ¿eh? Mm. ¿Eh? Eh, bueno, estoy hablando de que, bueno, no estoy hablando de que no venga, estoy hablando de que cuando quiere negociar algo pues tiene esa, forma de ¿tiene esa fórmula. Bueno, ¿eh? y decir también que Aydar, Aminetus Aydar, es la primera víctima también del recorte de la justicia universal que pactaron el PSO y el PP en el Congreso. Claro, porque ¿eh? si esa persona muere. ¿eh? Y que ponían un corte, ¿sí? le ponían un límite a la audiencia nacional para juzgar los crímenes contra la humanidad. Y, y ese límite eran problema... los límites de la frontera de nuestra nación. Pinochet, temas como los de Pinochet y demás, pues eso que se jugó la audiencia nacional uh -huh. ya no se va a poder jugar. Pero sí sí, sí, sí son españoles. Uh -huh. Hombre, hay que decir. Que sí, sí. Que... sí. El acuerdo es poner límite a la justicia uh -huh. universal para que, no, uh -huh. para que no se pueda jugar a otras personas no nacionales. Uh -huh. es lo único que. Bueno, decir sí también, como nos quedan diez minutillos y hay <coughs> cosillas que ve, ¿no? también que me parecen interesantes, no. Eh, o sea, ¿se acordáis del año 2003 ¿no? cuando comenzó sí. la guerra de Irak uh -huh. las mentiras que se dijeron para engañar a la opinión pública ¿no? y en la que participó pues, en aquella época el gobierno de España de, de, Arná. de Arná Arná pues sistema corrupto, ¿no? el sistema que es corrupto le, de manera eh, indirecta ¿no? no de manera directa pues nadie ha ocupado importan, importantes cargos dentro de Eh, de multinacionales norteamericanos. ¿no? Again, eh, ahora de sí, de bueno que las principales reservas de petróleo en el mundo, el país con más reservas es Arabia Saudí, eh, con 264.200 eh, millones de barriles, después está Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Decir que Arabia Saudí es un régimen, es una dictadura... Eh, Una monarquía, monarquía. feudal, mm. eh, que bueno que sin embargo no recibe ninguna crítica de los demócratas, puesto que es aliado fiel de los Estados Unidos. Mm. Decir que Irán ahora está en el ojo de, del, <risa> del huracán, el segundo país <risa> con más reserva de petróleo. Eh. En el eje del mal No porque sean más malos que los sauditas, sino porque... Eh, elecciones, lo... En Irán hay lesiones y eso, ah, ¿no? Sí, claro. sí pero tener el petróleo nacionalizado, que es de ellos. Irak, que también es ahora lo que vamos a hablar, Se han repartido el petróleo a las multinacionales americanas, que en el año 73 nacionalizó el petróleo, y a partir de ahí pues surgió una serie de, de inestabilidad en el territorio. La guerra contra Irán, la primera guerra del Golfo, ¿eh? y finalmente la invasión de Irak por parte de, de Bush, y como Bush padre, pues ya inició la primera guerra mundial. La primera La primera guerra del Golfo. ¿Mm? No hables de ese tipo de... Cuba y que también es aliado Miratos Árabes Unidos mm. y Venezuela, porque también se encuentra en el eje del mar, pues el gobierno revolucionario <ríe> de Venezuela va a nacionalizar el petróleo. Decir que la, el lobby bélico de Bush eh, pues ya se ha apropiado del petróleo, empresarios, políticos, diplomáticos y militares cercanos al presidente pues han recibido parte de las adjudicaciones del crudo de este país árabe. Eso será para y pagar si la aparece, bomba que han tirado, ¿no? Eh, Eh, no, <risa> las bombas no las paga la bomba las... las paga el Estado, ¿no? el estado. Eh, ah, eh, para, para con la riqueza que crean los trabajadores lo, lo que han hecho con los pozos de petróleo que eran del gobierno de Irak del Estado de Irak pues se lo han repartido a la grande, entre un Oil que es una empresa multinacional del de, y ¿no? y de petróleo años, ¿no? eh, que fue el primero en firmar contrato en el Kurdistán en 2004 y que su dueño Ray Hun, Eh, pues íntimo amigo de George Boo y de Cheney ¿eh? es miembro del Consejo Asesor Presidencial para Asuntos Internacionales bueno, se lo han una noche jugando las eh, cartas Ay, Se las, a las cartas. del <risa> Consejo del Instituto George <risa> W. el directivo de Halliburton eh, luego está Tillerson de Sean Móvil ¿eh? que es la mayor petrolera del mundo y fue también uno de los mayores puntales de Boo inspiró a su política energética eh, su consejero delegado es íntimo del expresidente, la multinacional concedenteja se ha quedado El pozo Kur Oeste 1. Que es uno de los mayores de Irán. Están apoyando ¿Eh? el cambio climático. Eso Rai R. Irani, ¿eh? que fue una de las 50, eh, 52 empresas que donaron en 2004 el, el, el resumen, máximo que... permitido por ley para la campaña de Bush. En resumen, que todas las empresas, hay, todas las multinacionales americanas son las que se han repartido el pastel ¿no? del petróleo. Y los amigos del presidente. ¿no? Y los amigos, eh, ¿no? Pero con esto lo que queremos denunciar es el cinismo ¿no? de la supuestamente democracia, que lo que es un, una dictadura claro. encubierta, ¿no? y que un millón de iraquíes muerto para que estos sinvergüenza, hijos de, de su madre, pues se repartan. Petróleo? En, en, <risa> se repartan la riqueza legítima del pueblo iraquí y que encima pues dispongan de los medios de comunicación de masa que disponen para manipular al personal porque estos individuos tenían que estar Todo juzgado y, y en la cárcel, ¿no? Tenés que entre, justificar entre ellos, el anarito de, mm. de aquí, ¿no? Sí, claro. que justificar que allí había material químico, mm -hmm. biológico, y que eso iba a hacer... Eh, mm. Que el pobre hombre... Esa... Cuando los terroristas... Los terroristas, los terroristas el hombre, son ellos, ¿no? Eh, eh, además que el, poderoso, no decían, el poderoso... El poderoso, el, el todopoderoso, ejército ejército aquí Decí también que... Oye. En Bolivia, Qué mal ha quedado, ¿eh? en Bolivia, las elecciones de Evo Morales ha sido reelegido con el 63% sí. de los votos. ¿eh? Cuando aquí PSOE y PP no llegan ni, ni al 40%, al 40% ¿eh? muchas veces no no lo pasa tan en torno al 40% cada uno. Sí, que lo quiere eh, la población. Eso habla de la popularidad, ¿no? del líder indígena y de Eh, más que la popularidad del proceso de transformación política y social que está viviendo Bolivia en favor de los desfavorecidos, ¿no? dentro de un proceso de cambio que se está dando en América claro, Latina. A los observadores internacionales eh, han comentado que bueno que, que el proceso electoral no tiene, o sea que no tiene eh, ninguna reticencia, mm. ¿no? que haya habido incidencia de, en cuanto a posibles manipulaciones, o, o sea que un proceso totalmente Limpio, limpio y, y con todas las garantías democráticas que, bueno, algunas veces lo, lo la derecha americana o la derecha europea, ahí la Fundación FAI de señor Azná, pues han intentado, pues, en este caso, de tergiversar, ¿no? De que, bueno, en Bolivia, pues, eh, no existe democracia, o en este caso, igual que en Venezuela, que se llama tiranos a... A Hugo a Chávez, ha sido cuando ha bueno, estado sometido, ¿eh? sometido al proceso si de la UNA, pero Chávez. cuando se le, dio, se le dio el golpe de Estado, eh, la Fundación FAI y Ocia Mariana fueron los primeros... Y el gobierno en de España, y, de la Embajada Española, apoyó el golpe, en el 2002, el golpe de Estado en contra Hugo Chávez. Es, decir. Uh -huh. es que eso es la hipocresía más grande. Y decir también, nos queda cinco minutillos. Os voy a poner una anécdota ¿eh? a raíz de de la detención de un agente de, de, ¿De la CIA, CIA ¿no? de un funcionario norteamericano eh, de la oficina de intereses que Estados Unidos tiene en La Habana pues ha sido detenido entregando equipamiento informático eh, eh, ordenadores teléfonos móviles a, lo, a la contrarrevolución cubana ¿no? ah, uh -huh. es decir que en Cuba hay una gran cantidad de personas pues Infiltrada, ¿no? eh, trabajando y recibiendo fondos por parte de el gobierno de Estados Unidos para que los ciudadanos, las personas que nos escuchan... ...pues hagan una idea, una imagen de lo que es el imperio, ¿no? Que eh, lo poco que se sabe, lo único que se sabe que es público, pues... ...y que eh, lo puede ver todo el mundo, el Congreso ha destinado para el año 2009, este año que acaba... Destinó 40 millones eh, para la lucha por la democracia en Cuba. No sé cómo exactamente el titulito de... ¿Para, ¿Para qué va a servir ese dinero? 40 millones de dólares. 40 millones que se han gastado en 2009. Y se lo han gastado Tengo en tener daño. agentes que, eh, ter, que... Bueno, que hacen y no propaganda ron, ¿eh? política dentro ¿Eh? de la isla. A darle de, de ron a todos los disidentes. 40 y millones de dólares eh, para tener agentes en los foros de Internet metiendo... Eh, sí, eh, insultando eh, al gobierno para comprar periodistas, para comprar eh, voluntades políticas y para tratar, no olvidemos... Bueno, no solo, solo lo hace en eh, Cuba, y no lo hace en sí, Venezuela, lo hace en Bolivia. Claro, sí, desestabilizar el país, pero te pongo el ejemplo de Cuba. Porque tenemos los datos de lo que aprobó el Congreso ah, para 2009, 40 millones. Imagínate, lo que se sabe en, lo que, en Cuba, sabe dinero blanco, ¿eh? que no hay petróleo. ¿eh? ¿Eh? Ya llevan no, muchos años. No con el producto de la venta y ahora, de Winston. Eso lo critica el. O sea, y ahora, por ejemplo, el que, en ha, ha criticado aquí en España que, por ejemplo, En Venezuela, el en Irán, gobierno español, ¿no? alguna que otra vez, pues tenga. O sea, apoye. Pues, ...proyectos de cooperación en Cuba... ...y estamos cuando hablamos de proyectos de cooperación... en es escuela, sanidad, educación... ...o sea, Ajá. hablamos de este tipo de servicios... ...y por ejemplo, eso no lo que sí. no... O sea, un país que nunca ha agredido a otro país... ...sino que lo único que ha hecho es mandar médicos y profesores... ...a, a cientos y pico de, de países del tercer mundo... ...que ahora mismo hay médicos cubanos por toda África... ...por Asia y por toda América Latina... Y que, que, bueno, que además está sometido a un criminal bloqueo que busca como objetivo la, el derrocamiento de, del gobierno por como consecuencia de, de la pobreza y la miseria de, de los ciudadanos, que en 50 años pues no la han conseguido y que la revolución cubana goza de una salud encomiable. Eso están chocando mm. contra un puro, Eso no sé. Vamos, el, el el, el, el, el, lo vamos a ver que eso es imposible, ¿eh? Eso Es imposible porque se ve que, que la población vamos que no, no estamos hablando de, de una gente que no sabe de nada ni tal, que no eso tiene un nivel cultural y una formación que la mayoría uh -huh. saben dónde están y saben por qué el sistema funciona de esa manera. Uh -huh. Y aceptan de que ese sistema sea el que ellos eligen, ¿no? Uh -huh. aunque no aunque no se, se critique mucho de que no hay elecciones al tipo que nosotros tenemos aquí. Que las elecciones del Partido Único se puede criticar. Quizás a lo mejor en el futuro eso se podría solucionar. No creo uh -huh. que sea difícil de que... De, de todas que formas, la... bueno, ya no quería tampoco alargar este debate, pero de todas formas las elecciones cubanas no se presentan partidos, sino que se presentan sí, personas por los, por los barrios. ¿eh? Otro habría, concepto claro, de, de democracia popular. Eh, distinto, pero... Es distinto a lo que nosotros entendemos. Ah, ¿no? Pero vamos, que... que hay elecciones que la gente propone a los candidatos... ...y los candidatos además son revocables... ...y tienen que presentar las cuentas ante los, los vecinos... ...y no tienen y, por qué hacer el partido... ...un sistema no complejo... Que, de ningún no partido. Eh, ...que a priori... ...a priori este sistema es mucho más democrático... ...que el que actual... Que, ...que bueno, que, el que tenemos nosotros lo menos aquí. más barato, ¿no?... ...menos eh, propaganda, hombre, menos aquí, papeles... por ejemplo en España... ...un voto, o sea, un ciudadano... Eh, no, ...porque un voto, ellos se reúnen en asamblea, por barrio, por cuadra... ...que está organizado en cuadras, en barriadas... Y entonces allí los vecinos proponen a los candidatos. ¿eh? Y entonces se conoce al personal. ¿Eh? Yo propongo a fulanito, porque fulanito es sí, una persona abierta. honrada. ¿eh? Y fulanito es una persona que trabaja y que es comprometido. Yo creo que en tareas de dirección pues va a ser un papel importante por, por la población. Y entonces ese es el sistema, distinto sistema de es distinto de aquí, donde se, ¿eh? ¿sí? mm. donde se bueno, se presenta... Eso pasa igual como con la cultura árabe. A ¿no? la bloguera, a la bloguera. Cuando nosotros, Eso no la cuando la nosotros nos ponemos a hablar sí. de... Oye, yo no estoy de acuerdo con que hagan esto. Con sí. cada otro. Digamos que cada en cada sitio pues, tienen su propia forma de organizarse la sociedad y ya está. Sí. Ninguna es peor, ni una mejor, ni la otra. Simplemente ellos han elegido esa y ya está. Bueno, pues... Eh, vamos a poner fin al programa, no. Decir también por último otra, que la justicia turca ha ilegalizado al, al Partido Pro Kurdo, eh, Partido de la Sociedad Democrática (DTP), por considerar que existen vínculos entre esta formación y el también ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un partido que tiene 21 escaños en el Parlamento Nacional Turco, no. Además han, se han basado en la sentencia del Tribunal Europeo sobre sobre Batazuna, ¿no? Mm. Hombre, la verdad que un partido en este caso que es ilegalizado con 21 escaños eh, la democracia que hay en Turquía <risa> ahí está de la baja cosa... intensidad Ahí está la cosa un poquito, ¿No? ¿no? Y ahí ¿De no demás? hay terrorismo de nada ni nada ¿no? no, hay simplemente la lucha del pueblo kurdo <risa> que es una lucha desde mi punto de vista legítima Eh, y que bueno eh, en este caso es un conflicto político que tiene eh, pueblo, o sea, Turquía con el pueblo kurdo y sí. demás y que bueno yo no creo que el pueblo kurdo o sea el partido de los trabajadores kurdistán sea un partido terrorista simplemente bueno, hay una lucha legítima política y por la autodeterminación, por la autodeterminación. Y, y eso va en contra de los intereses generales de sí. bueno de los intereses del Estado turco como un Estado lo que pasa es que eh, este partido yo la verdad que no tengo no conozco mucho un poco los orígenes de este partido y demás supongo que a lo mejor lo han ilegalizado por eso porque eh, eh, con 21 escaños bueno pues hay una fuerza importante dentro del parlamento tiene demasiado peso el ya turco tiene peso y se supone que eh, a lo mejor era el brazo político del partido de kurdistán ilegalizado y a lo mejor pues este partido le estorbaba a, a, a o sea a los a los ministros turcos y al presidente de Turquía y demás entonces pues Le ha venido mal que estuviera Batasuna por medio, ¿no? no. <ríe> ha venido fatal. O sea... Pero bueno, sí, mucho también peor. aquí, aquí en España. Un partido ilegalizado eh, mucho peor. Y eh, Arnardo Tecchi sigue en la cárcel también. Eh. Mm. Que un agente también político, guste más o guste menos. Y... Eh, un partido político, Discrepemos con sus ideas también. Un eh. partido ilegalizado son ideas ilegalizadas, entonces. Que cada uno opine. Cada uno tiene su opinión sobre eso. Mm. Bueno, bueno, pues eh, vamos a sí, poner fin al programa porque ya pasamos de... Bueno, ya la semana que viene ya tenemos el último de programa de La Tertulia, por ¿no? Este año, ¿no? El próximo lunes sí. eh, cerramos la tertulia, el año 2009. Y si damos un repaso a todo sí. lo que nos tiene por aquí. A todo ah. lo que podamos por aquí, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, pues, tendremos que preparar un especial, un especial La Tertulia de, lo mejor de 2009. Toma... <ríe> <ríe> de anécdota. <ríe> <ríe> bueno, pues decía todos los... Los radioyentes, todas las personas que nos escuchan, que volvemos el próximo lunes a las 10. Eh, a ver si no nos traen los reyes este año un contrato de trabajo fijo. ¿eh? <risa> bueno, pues un saludo. Bueno, venga, buenas noches.